Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa <Susurra> al-Najmi iza hawa Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Juro por las estrellas pléyades cuando se ocultan Ma dalla sahibukum wa ma gawa que su compañero Muhammad no se ha extraviado ni está en un error. وما ينطق عن الهوى Ni habla siguiendo sus propios deseos. إن هو إلا وحي يوحى Lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida. ألمحه شديد القوى y enseñada por el dotado de gran poder y Dumratin fastawa Fortaleza así como de una buena presencia el ángel Gabriel quien se mostró y permaneció en su forma real Wa huwa bil ufuqil a'la Elo más alto del horizonte Zumma dana fatadla Después se aproximó cada vez más. فكان قرب قوسين او ادنى Hasta una distancia de 2 arcos de Muhammad. O puede que menos. فأوحى الى عبده ما اوحى Entonces, Allah reveló a su siervo a través del ángel Gabriel lo que le reveló. ما كذب الفؤاد ما رأى الكراسون دي محمد no negó lo que vieron sus ojos أفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى van a discutirle lo que vio habitantes de la Meca ولا قَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى i ciertamente vio al ángel Gabriel en su forma original en otra ocasión. A sidratil muntaha Junto a la Zufaifo fronterizo. A dahajannatul ma'wa Cerca de donde se halla el jardín de la morada eterna prometido a los piadosos. In yaghshas sidratama yaghsha cuando la sufayfo quedó cubierto por aquello que lo cubrió. ما زال البصر وما طرا Su mirada no se desvió ni traspasó el límite ordenado por Allah. لا قادر ا من ايات ربه الكبرى En verdad, Mukhadmad contempló algunas de las mayores pruebas de la grandeza de su Señor. Afa ra'aytum Lat wa al-'Uzza? And reparado en los ídolos de Al-Lat y Al-Uzza que adoran y que no les son de beneficio. Wa Manat ath-thalithata al-ukhra. Así como Manat, el tercero de los tres. Alakumudh-dhakar wa lahu al-unsa prefieren para ustedes a los hijos varones y le atribuyen a la hijas tilka idhan qismatun qizaa esa es una división injusta pues le atribuyen lo que ustedes desprecian in hiya illa asma'un sam samaytumuha antum waabaaukum samaytumuha antum waabaaukum ma anzala llahu biha min sultaan tabi'una illal danna wama tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihim al-huda I los ídolos que adoran no son sino nombres que ustedes y sus antepasados se han inventado sin que avales concediese ninguna autoridad para ello Quienes rechazan la verdad solo siguen conjeturas y sus propios deseos y ciertamente les ha llegado la guía de su señor ¿Acaso piensa el hombre que obtendrá todo lo que desee? Falillahlil akhiratu wal aula Mas esa alá A quien pertenecen todos los asuntos de esta vida y de la otra, y quien concede lo que quiere a quien le place. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda Y ni siquiera los ángeles en el cielo pueden interceder por nadie a menos que sea con el permiso de Alá y en favor de quien él desee y con quien esté complacido. ¿Cómo pueden esperar entonces que esos ídolos insignificantes intercedan por ellos? Inna alladhina la yu'minuna bil ahirati la yusammun al malaiicata tasmiyata al unza. En verdad, quienes no creen en la otra vida, asignan a los ángeles nombres femeninos. Wa ma lahum bihi min ilmin i'lna tattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a mas no tienen ningun conocimiento sobre ello y solo siguen conjeturas y las conjeturas no pueden reemplazar la verdad fa'irid 'amman tawalla 'an fikrina wa lam yurida illa hayat ad-dunya Deja o oh Muhammad a quienes se apartan de nuestra exhortación y solo desean la vida terrenal Dhalika mablaghum min al-ilm Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada Todo el conocimiento que han adquirido es sobre esta vida. En verdad, tu Señor sabe bien quién se ha extraviado de su camino y quién está bien guiado wa lillahi ma fi ssamawati wa ma fi al ardi li yajzi al ladhina asa'u bima amilu wa yajzi al ladhina ahsanu bil husna. Y a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Castigará a quienes hayan obrado mal según sus acciones y concederá a quienes hayan creído y hayan obrado bien la mejor recompensa el paraíso alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah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 esos que se abstienen de cometer grandes pecados y actos inmorales y solo cometen pequeñas faltas para esos en verdad el perdón de Allah es inmenso él es quien mejor los conoce los creó a partir de la tierra cuando creó a Adán y después hizo que se gestaran en los vientres de sus madres No se ensalcen a ustedes mismos ni alardén de sus acciones. Él es quien conoce mejor a los piadosos. ¿Afera'aita alladhi tawalla? ¿No has visto a quien se aleja de la verdad? Wa'ata qalilan wa akta. Y apenas da caridad, hasta que finalmente no da nada. A'indahu 'ilmul ghaibi fa huwa yara Akasu possel conocimiento del gaib que solo Allah posee y sabe que se empobrecerá si da caridad Am lam yunabba bima fi suhuf Musa Es que no fue informado de lo que contenía la revelación que recibió Moisés Wa Ibrahim alladhi waffa y la que recibió a Abraham quien siempre cumplía lo que Abale ordenaba ella decía que nadie cargaría con los pecados de otros ¿Y no es al insano إلا ما سعى? Que el hombre tras morir solo tendría las buenas acciones que hubiera realizado wa annasayahu sawfa yura ki sus acciones saldrían a relucir el día de la resurrección thumma yujazahu aljazaa'a alawfa y que después obtendría la plena recompensa que estas merecieran Y todo retornará a Allah el día de la Resurrección. Y Él es quien hace reír y llorar. Quien da la vida y la muerte. Wa annahu khalaqa al zawjaini al zakara wal untha. Y el es quien creó las parejas, macho y hembra. Min nutufatin idha tumna. A partir de una mínima cantidad de esperma eyaculada. Wa anna alayhin nashatel ukhra. Y Él es quien llevará a cabo una segunda creación al resucitar a los muertos. Y quien concede mucho o poco, y hace que los siervos se contenten con lo que tienen. Y Él es el Señor de la Estrella Sirio. Quien destruyó al antiguo pueblo de Ad. Al pueblo de Samud, del cual no quedó nadie waqaumanuhu min qablu innahum kanuhum azlama wa athghaa Ya el pueblo del profeta Noé con anterioridad Ciertamente eran los más injustos y transgresores wal muktafikata ahwa y también destruyó a los habitantes de las ciudades que fueron volteadas y puestas boca abajo, Sodoma y Gomorra. Y quedaron cubiertas por lo que les cayó, piedras de barro cocido, caídas del cielo. Y en el cielo de Dios, que favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda oh hombre Este mensajero Muhammad es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron El día de la resurrección se aproxima Laysa laha min dunillahi kashifa Nabiy salwa'la puede revelar cuando sucederá y nadie podrá evitarlo Afa min hadha alhadith ta'jabun Se extrañan de esta recitación wa tahkun wa la tabkun se ríen y se burlan en vez de llorar cuando oyen la amenaza del castigo de Allah. Wa antum samidun. Y viven indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad. Fasjudu lillahi wa'budu. Postrénse ante Allah y adórenlo únicamente a él.